poema en la ciencia. Sí, porque me parece que a veces en lo exacto puede haber algo de poema, ¿viste? Que no siempre hay que buscarlo en la literatura extrema, en la adjetivación, en toda esa cosa. Eh, es raro, pero... El, eh, claro, la ciencia es poética. Yo creo que la ciencia es poética igual que la matemática. Son, lo que pasa es que tienen un tipo de belleza que es demasiado abstracta. En el caso de la matemática en particular, en el caso de la, de la ciencia... La ciencia tiene conceptos que... Por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme. Sí, ya esa, esa frase es poética. Oh, esa es, pero además... Todo a, a lo que te convoca... Esa, viste, a que nada para. Eso solo se puede pensar en el mundo moderno. No se puede pensar antes. Sí. Eh, eh, lo mismo la religión. También la religión tiene su poética. Y... Y lo mismo la poesía. Tiene su poética. Que, eh, no, porque la poesía... Si la ciencia, hay una poesía de la ciencia, hay una poesía de la religión, ponele, hay una poesía de la filosofía. ¿La, la poesía, poesía de qué es? Mm. Y es poesía de lo cotidiano, me parece. En general, vinculado a la, al amor, ¿no? Vinculado a... Bueno, por lo menos como era antes, eh, que estaba fuertemente vinculado al amor. Ahora, ¿quién habrá arruinado la poesía, no? Para que nos genere esa cosa de engolosinamiento extremo, de eso, mega adjetivación, que siempre lo relacionemos con la rima fácil, con el decasílabo, con el formato, ¿viste? Quién, ¿Quién se comió la poesía así? No, lo que a mí me parece es que eso... El. el teléfono. Sí, vos. porque me olvidé de apagarlo esto. Atende si crees? No, no. El... No, a mí me parece que mm, la narrativa es un modo más, eh, más pleno. La poesía es como la música. Tiene un cierto grado de abstracción y no tiene una referencia con la realidad. Algunos creen que sí, que aquello que dice el poeta es lo que es y da cuenta de ese mundo. Pero los componentes de la poesía son básicamente componentes musicales. Es decir, hay una sonoridad, hay palabras que no se usan en la poesía, no se podrían poner en una poesía. Bueno, ahora la poesía moderna o la contemporánea sí, pero a mí me parece... Por eso decían los, los, decía Heidegger que es el límite entre el sistema de verdad y el sistema musical, ¿entendés? La poesía es como, como si fuese ahí una bisagra, Eh, como el, el, el, las cosas de la puerta es aquello que reúne la musicalidad de la palabra y un cierto sentido verdadero pero no es exactamente verdadero ¿no? un poeta no dice verdades porque y, y tampoco, vos podés decir, tampoco vos podés explicar esa verdad que dice la poesía cuando vos te explican una poesía es como cuando te quieren contar una película no, es horrible, sin embargo entra como una flecha cuando está bien construida entra como una flecha, y dónde se posa, no sabemos. Uh -huh. Porque tampoco es que se posa en la razón, ni tampoco se posa en el corazón. Por ejemplo, el hijo de mi mujer, Ramiro, eh, está estudiando para ser poeta. Él estudia en una carrera que es de escritura, no sé, escritura creativa se llama. Así se llama, que, es del, que empezó este año la carrera, buenísima la idea, que es de la Universidad Nacional de las Artes. Vamos, Ramiro. Sí, y él escribe poesía. Y a mí me vuelve loco que un pibe de los 20 años escriba poesía. Pero a mm. mí la poesía es cuando estás viejo o cuando estás enfermo. <risa> ¿De dónde sacás eso? Y a mí me parece que es eso. No, ¿viste? a veces hay algo que te canta de atrás, bueno, ¿viste? tal cual. pero vos podés decir, hago canciones. Mm. Podés decir, escribí cuentos cortos. Sí. Pero me resulta anacrónica la, la idea es de que poesía. alguien sí, puede sí. ser un poeta a los 20. Bueno... Y lo que me di cuenta es que hay mucha gente de 20 años que está atrás del tema de la poesía. Apaga eso, ¿no? Este, este canta, no, esto te encanta, no sé cómo se apaga. Bueno, déjalo ahí. El, eh, entonces, hay gente de 20 años que le gusta la poesía y hay mucha gente de 20 años que le gusta la poesía. A él, digamos, se se reúne con, con otra gente que dicen, se escriben poesías y se las muestran entre ellos. Pero bueno, no es un que... aparato el chabón, eh. Mm. El chabón es uno que es uno que anda por la calle y por la vida. Y además para ese lado. Bueno, Rimbaud, hay cosas de Goethe, que es de muy pendejos que escribieron, ¿no? Algo Bueno, pero el, pero el siglo XIX es un siglo con libro en mesa de luz, es otra cosa. El siglo XXI es un, libro, es un siglo, ¿viste?, que no podés quedarte quieto. Entonces, la poesía, es cierto, tiene un aspecto de brevedad, pero también tiene un aspecto de sentido que es fuerte y que, y que ¿viste?, cuando me quedé pensando en esto, los poetas leen poetas. Hmm. Los poetas se conocen entre poetas. Ayer una señora fue a dar una clase, no sé qué, y una gran poeta me decía un amigo. Y digo, y vos, él es poeta. Hmm. Porque se juntan... Es, y en las mesas de libros la, los poetas están todos juntos. Ahora, qué feo que es autoproclamarse, ¿no? Como soy poeta. Debe ser de las cosas más difíciles de decir, porque de última, si estudiaste algo, no sé... ¿Y soy filósofo? Soy, soy filósofo. ¿Soy filósofo? ¿Es... Vos tenés que decirlo a veces. No, soy filósofo? Yo digo soy profesor de filosofía. Ah, está bien. Yo digo eso, ¿no? Y vos que sos profesor de filosofía. Se te viene como una gorra de costado, ¿viste? No. Que tiene que estar con el bigote de determinada manera. Y no, no, te empiezan, empiezan a, a preguntar cosas cosa. Te empiezan a preguntar, ¿y qué, cómo ¿Qué es el futuro? ¿Sí? ¿Por qué sueño esto? <risa> A los psicólogos. Sí, ¿no? sí, ah, te puedo hacer una, sí, una preguntita. Pero, pero a mí me parece que la poesía... A mí me gusta... El... Por ejemplo, a mí me gusta la escritura rítmica. Yo no me aguanto las subordinadas, porque las subordinadas es una melodía que no termina nunca y es insoportable. Mm. Yo no aguanto ni las subordinadas ni la gente que escribe con subordinadas. Vos sos punto seguido. Yo soy punto seguido, porque, pero incluso adentro de la frase, no me importa si tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero si encuentro una palabra, no sabés cómo la defiendo. Encuentro una palabra que digo, esta, voy a usar esta palabra en esta zona de Fs. Porque hay, viste, que hay eso, suena... ¿no? Es que a veces eso es lo de la poesía que decías antes. Claro. A veces se cuela una musicalidad bueno, que no, yo, no va con el sentido. Bueno, a mí me gusta escribir pensando mucho en eso. Yo por eso tardo, no corrijo, pero tardo, viste, en componer la frase, porque es como componer un sistema melódico. Bueno, eso, viste, y armónico. a veces uno se guarda una frase que no sabe para qué es. A mí me gusta escribirme cosas que no sé por qué, pero el otro día estaba viajando en tren y escribí pantallas rotas de celulares. Y no sé qué es eso. Ah, lo dejas andando. Lo dejo andando. Y me queda ahí. Y de hecho, bien. me lo escribo en el celular, en la parte de notas del celular, <risa> la parte, escribo... en la parte rota del celular. Claro, ¿no? escribo pantallas rotas de celulares y en algún momento, no sé, haré algo con eso, supongo. Sí, y bueno, pero es que a mí me decía un amigo que escritor que me decía hay que anotar todo. Porque uno cree que las cosas las recuerda. Y no es cierto. No. Las grandes ideas hay que anotarlas. Y las pequeñas también. Sí. Así me decía él. Y yo hago eso. Yo siempre ando con cosas para escribir y eso. A mí me gusta un poco forzarme en la percepción también. ¿Vos qué pensás de eso, viste? Como de darle como una gimnasia a la cosa. Porque si no uno queda... forzar la percepción? Me suena a drogas. No, pero uno queda como librado, sino al, al momento de inspiración, ¿viste? Decimos no, no, que, ¿eh? eso es mentira. Entonces, no. ¿cómo forzar cierta cosa? No, el que escribe yo te digo el, para escribir hay que escribir todos los días eh, es un laburo no es, un, no es no hay inspiración ay no sé qué me pasa hoy voy a escribir no eso eso es para las telenovelas que, que nunca escribieron el que escribe tiene que escribir todos los días porque es el único lugar donde se ve mm. y lo mejor que puede ocurrir es no estar enamorado de lo, que uno, de lo que uno escribe que es muy difícil porque uno tiende a la estupidez de creer que eso que escribió es una gran cosa Hay una tendencia a eso, porque es el límite de lo que se te ocurre, hmm. ¿entendés? Vos eh, ponés un pensamiento, ponés el, el ensayo, y de repente pensaste algo, y vos decís, ¡guau!, wow, y lo escribiste, wow, y después te das cuenta que es una gilada. Bueno, o no te podés dar cuenta nunca, o, ¿entendés? Digo, hay que superar, ahí hay una barrera que es necesario salir de ahí, porque si no te quedás atrapado en la endogamia. Ahí hace falta alguien que no sea muy amigo y que haga una buena crítica también, ¿eh? sí. Yo, eh, a mí me parece, primero, vos escribís, yo lo hago leer a otro. ¿Por qué lo hago eso, lo, lo, lo interno, en este caso a Marcela? Porque ella acentúa diferente como acentúo yo. Mm. Entonces, cuando yo me leo... Es remolesto igual que acentúen distinto a uno. No, bueno, pero es que, ¿cómo acentúo? Mirá, Diego, el lector... Lo estás leyendo mal, a mí me pasa todo. No, tanto. el lector es uno que acentúa como quiere. En serio, yo, a mí me ha pasado. Y... y Y ellos han visto frases que yo no veía, ¿entendés? O interpretaciones, porque es un tema de acentuación. Y pues respiran de otra manera. Qué importante es la acentuación. En serio te digo, la música es muy importante. La música de Piazzolla es solo un sistema de acentuación. Porque el tango es 4x4. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. 8x8, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Piazola hace 8 por 8. Pero no, pa pa, pa, pa, pa, pa. Acentúa distinto. Pa pa, pa pa pa pa pa pa. Son 8. Uh -huh. en, bueno, eso que es Belabarto. Él lo traslada al tango. Al tango. Y entonces el acento y después la yumba. Um, um, acentúan en, en el 1. Claro. Eso es raro. Sí, sí. Y cuando termina el tango, acentúan el 2. ¿Mirá? Tenés que cambiar el acento cuando lo estás tocando. El acento en el 1 es como meter la pata en un charco de entrada. Totalmente. Y, y, no, y bancarse el silencio. Ah. ¿Viste? El posterior, ah, claro. El, el posterior. Porque el... pisar el charco y decir la puta. Sí, cual. <risa> <risa> bueno, ese es el acento. La... Y, ni que hablar en la poesía. Y por eso no se pueden utilizar adverbios, eh, denodadamente. Es una palabra que es insoportable. No, no, todo lo terminado en mente, todos los adverbios esos deberían ser eliminados. Sí, sí. Y lo mismo, yo creo que, creo que lo hablamos alguna vez. Si, hubiese, si, si habláramos sin adjetivos no habría guerras. Si habláramos sin adjetivos no habría guerras. ¿Qué lo parió? Mirá sí. la remera que sale. Sí, estoy convencido de eso. Qué bueno eso. Porque además el adjetivo calificativo, ¿no? El... ¡Qué bueno! ¡Extraordinario! ¡Es fantástico! <risa> Absurdo. Yo te iba a decir que en el mundo del tango no sabes lo que es. La extraordinaria obra de Miguel Caló en su momento más brillante. Oh, bueno, ah. vos sabés que un profesor de un taller literario, justamente, Luis Grus, una vez me dijo si estás poniendo un adjetivo calificativo es porque no tenés el sustantivo correcto en la frase. Completamente. Completamente. Hay que sacar... Dos cosas hay que sacar de la escritura. Los adjetivos y las moralizaciones mm. Porque por ejemplo Yo ayer hablaba con los alumnos eh, Uriburu José Barista Uriburu Primer golpe de estado Tiene una prensa ese tema bárbaro Es el primer golpe de estado Uy, guau, wow, viste que los milicos Viste que guacho, wow, siempre lo mismo Bueno, en América Latina hubo 17 golpes de estado En la década del 30 17 Ok, volvemos a Uriburu ¿Fue Uriburu? No. Ahora, ¿Uriburu es un canalla? Sí. ¿Por qué? Por esa razón y por otras. Pero es un canalla. Lo cual quiere decir, eso es un juicio moral. No es un juicio político. El juicio político involucra a otros actores, qué sé yo. El despliegue del American World Life de Estados Unidos. Ajá. El, la voluntad de, no sé, de la Standard Oil, de este, el dominio del imperialismo norteamericano. Vos decís que Michelle Temer es síntoma. No tengo ninguna duda de que Michelle Temer es síntoma. Digamos que la cara que hay que ver no es la de Temer. Que la cara que hay que ver no es la de Macri. Pero viste que la cara también ayuda. Bueno, la, compone. Compone. Es una simplificación de lo que está por detrás. Porque si yo te digo las políticas neoliberales, no. impulsadas, no sé qué, no sé. Poneme un tipo que me caiga mal su cara. No, ¿sí? pero estamos... Sí. Pero, eh, digamos, porque eso también te, te garantiza la posibilidad de un enfrentamiento con el otro porque lo ves. Pero para pensar políticamente no sirve para nada. Ajá. Es decir, Temer está de más, no pasa nada. No ese es el tema. De eso no... Ha... Es otra la cosa que te O es que también el tema. No, me parece que si te quedás ahí, componés en un lugar chiquito. Y armas chiquito. Si, si nos quedamos con que Stolwitzer es, viste, no sé qué... Es un lugar chiquito Te tocó en la carpa con Stolvizer, ¿te acordás? Sí, sí tal cual, Qué garrón, te ¿no? querés matar sí. Bueno, ahora, si entendés que la denuncia Tiene que ver con una trama de otro tenor Bueno, ahí es un poco más amplio <risa> me quedé con la imagen de cuando te tocan la carpa con esto luis Sí, no, te querés matar imagín... Group, pues, te, tocó con la... te habla toda ¿no? la corrupción no, te dice te cuenta todas las cosas que no tenés que saber Varela, hoy tenemos No lo tomes a mal extrañamente un día jueves ¿eh? Sí, yo puse ahí, viste que hoy no es viernes, es jueves pero está bien que sea jueves, es raro Que No sea viernes, pero es jueves Hoy estaba pensando qué es lo mejor que tiene No lo tomes a mal Y es que no hay que hacer nada Nosotros sí tenemos que hacer cierta cosa De charlar ahí, ¿viste? de estar con cierto grado de atención Pero para quien viene, no hay que hacer nada Es la mejor publicidad que podemos tener Ah, eso está bueno, sí, hay que sentarse nada más ¿sí? Hay que venir y sentarse, si querés comer, tomar Pero eso ¿viste? que no lleva mucho pero, trabajo Sí, pero no, no, no requiere de nada de Ni siquiera traer plata, un poquito para la gorra posterior Sí, sí, ni siquiera Si querés traer mucho también. Sí, no hay problema. Sí, <ríe> llamalo a Calcaterra. Bueno, hoy vamos a soterrar. 50, hoy soterramos. Sí, eh. que traiga 40 millones. Hoy a las 9 de la noche en el Bar de la Tribu, Marcelo Zanelli, Gustavo Varela y quien les habla. Hacemos No lo tomes a mal. No es una charla, no es radio, stand down. Es con público, así que es un lindo y momento tres, para tres encontrar. Tres que hablan, tres que hablan. Tres que hablan digo, y después sí. comemos esas cosas. ¿Y ¿Qué es esta? Eh, lo, no, lo tos, no lo tomes a mal. Tres que hablamos. Tres que hablamos. Pero es que, es que, no sé, de lo que sale ahí, eso está bien. ¿eh? Es un bueno, poco así. Sí, es muy divertido, a mí me encantaba eso. Anda a abrir a los daneses que están tocando timbre en la sí, puerta de casa. Sí, ya tengo que rajar, loco, y 30, ah, no, y 23, ah, mirá, ¿Son hombre. gran daneses? Son gran daneses. <risa>